Buen día Juan Pablo, buen día a toda la audiencia, acá estamos. Qué bueno tenerte de nuevo, eh, recibirte en Radiocracia y la falta que nos hace, Cintia, tener eh, información del mundo gremial con todo lo que viene pasando, lo que venimos describiendo en nuestras últimas salidas, en las últimas oportunidades que tuvimos la suerte de contar con tu voz, con tu mirada. ¿Qué nos vas a contar hoy, Cintia? Bueno, hoy vamos a hablar de las que no tienen gremio precisamente y que son, eh, bueno, las mujeres empobrecidas. Se eh, eh, reanudó o, digamos, nunca deja de estar, ¿no?, la estigmatización de las mujeres que reciben la Asignación Universal por Hijo y esta semana, este, como cada mes, este, porque una, una, eh, todos los meses una semana al menos se habla de la Asignación Universal por Hijo y de las mujeres que se embarazan simplemente para cobrarla, ¿no?, Y eh, me pareció oportuno entonces tomar eh, datos ciertos que tienen que ver con, con este tema en particular, ¿no? IDESA, que es un, un centro de estudios económicos y sociales, eh, llevó adelante hace algunos días eh, un informe que tiene que ver con la inactividad laboral de las mujeres empobrecidas. En realidad ellos dicen pobre y yo me, me arrogo el derecho de decir empobrecidas, eh, y bueno, y comparativamente aquellas que reciben la asignación universal por hijo y aquellas que no lo reciben. Estos datos este, surgen eh, o, se o tienen como base eh, las encuestas permanentes de hogares del INDEC. Eh, te decía recién, hay eh, de una población de mujeres de entre 25 y 45 años, que son aquellas quienes tienen este, edad para la participación laboral. Este, bueno, surgen varios datos, a mí me parecen súper interesantes y que tienen que ver con el impacto o no en el empleo o el desempleo. Eh, este informe arroja que del total de las mujeres de este grupo etario, de 25 a 45, y que están, eh, que in integran la tasa de inactividad laboral, es decir, mujeres que no trabajan ni buscan trabajo, pasó del 30% al 31% en estos años en que eh, vino funcionando la Asignación Universal por Hijo, es decir, desde el 2009 hasta el 2016, es decir, 1% este, tu, y se incrementó la inactividad laboral de las mujeres a partir de que se otorgó este derecho a los hijos, porque el derecho es para los hijos, es Asignación Universal por Hijo, o sea, no tuvo ningún impacto. De este total, digo, de entre, de, entre las mujeres de los hogares que no reciben ninguna asistencia, pero que tienen inactividad laboral, se mantuvo en el 28%. Y entre las mujeres que reciben subsidios asistenciales, la tasa de inactividad laboral, por el contrario, se redujo, del 52% antes de la AUH al 50% después de la AUH. ¿Qué quiere decir esto? Que la Asignación Universal por Hijo no tiene ningún impacto en el empleo o el desempleo de las mujeres pobres. Por lo tanto, este, números concretos que son del INDEC desestiman toda esta pelotudez, y me, me, también me permito decir, el, utilizar este término, eh, al respecto de que las mujeres eh, se embarazan, las mujeres pobres se embarazan para cobrar y, y en lugar de trabajar, porque no tiene absolutamente nada que ver la UH con el empleo o el desempleo, ni siquiera con... Este, la decisión de las mujeres de trabajar o de no trabajar, sobre todo porque en lo que respecta al término que utilicé al principio de la columna, que es este, el empobrecimiento, tiene que ver sobre todo con que eh, las mujeres han estado confinadas históricamente y lo siguen estando a las tareas de cuidado y al trabajo doméstico, que no es una tarea remunerada, no es un trabajo remunerado y que debería serlo. Por lo tanto, me parece que la perpetuación de la pobreza no tiene nada que ver con el este, subsidio, la asignación universal por hijo, que sí tiene que ver con el paliativo de eh, bueno, las condiciones socioeconómicas que afectan a las clases empobrecidas. Y que, por supuesto, recaen necesariamente o son cobradas necesariamente por las mujeres porque son a quienes culturalmente se les asigna esas tareas de eh, la maternidad y el control de todo esto. También es importante destacar que el monto de la Asignación Universal por Hijo, que es 1.250 pesos por mes, de los cuales solo se cobre el 80%, no alcanzaría para cubrir ningún tipo de necesidad teniendo en cuenta que también es el propio INDEC que dice que una canasta básica familiar, es decir, para una familia de dos adultos y dos niños, este, más o menos está estimada en 14.000 700 pesos. Digo, ¿cuántos hijos debería tener una mujer para poder cubrir una canasta familiar que solo alcanzara para cuatro personas? Eh, así que, bueno, nada, me, me parecía importante destacar estos, estos números que son, eh, de hecho, con, eh, tomados con datos oficiales. Definitivamente licuada la AUH, ¿no es cierto, Cintia, con lo que está pasando en la economía argentina en estos últimos casi dos años? No tiene absolutamente nada que ver. Realmente, eh, tampoco es. Eh, lo cierto es que no impacta en, el, en, en la inactividad o en la actividad laboral. Está no igual. tiene, o sea, probablemente este, no está ni estimulando ni, este, ni desestimulando. Eh, probablemente la AUH OH debería venir acompañada de otros estímulos laborales por parte del Estado, por supuesto, que tienen que ver con políticas integrales de empleo. Este, pero también políticas integrales de, de, de impacto económico que trasciendan también lo que tiene que ver la empleabilidad. Y esto lo digo porque también hay otro informe que habla de que no tiene que ver con el género pero que sí con la totalidad de la masa de trabajadores y trabajadoras y es que uno de cada cuatro trabajadoras gana menos del salario mínimo. Pero no obstante, aquellos que ganan el salario mínimo que de acuerdo a la última reunión del Consejo del Salario es de mil pesos, tampoco alcanza a cubrir eh, una canasta familiar para una familia tipo. Por lo tanto, el salario tampoco es la única medida que, eh, bueno, determina la posibilidad de una vida digna de los y las trabajadoras, ¿no? Es el conjunto de políticas económicas que se toma en un, en un gobierno, y esto tiene que ver también con, este, bueno, el alerta eh, a las reformas laborales que seguramente se están viniendo en breve para, esto que sale hoy en todos los diarios, ser tan competitivos o más como Brasil, que ya está implementando la suya. Que definitivamente este, volvió al siglo XVIII, podríamos decir, o XVII, ¿no? con la reforma laboral que se, que se consiguió en Brasil, lamentablemente. Sí, y sobre todo digo, eh, es importante aclarar esto, que eh, este 23% de los trabajadores eh, que, digamos, privados que tienen ingresos inferiores al salario eh, mínimo legal, de, del 23% de los trabajadores, repito, privados, que tienen ingresos inferiores al salario mínimo legal, es eh, el 11% solamente está registrado, el resto son trabajadores informales. Y a esto a lo que va eh, la, la, la nueva, el nuevo paradigma eh, laboral que está planteando Brasil y este, también que está eh, pergeñando el gobierno argentino. Tal cual, tal cual. Se me ocurría la misma palabra, Cintia, que vienen <risa> pergeñando. La verdad, este, a, a, te voy a agregar, a paralelo a, lo, a todos los datos que dijiste Que solo el 50% de las eh, personas, de las mujeres que cobran la Asignación Universal por Hijo, este, tienen un hijo, el 25% tienen dos hijos, uh -huh. y solo el 3% de las eh, beneficiadas, este, de las que cobran realmente, porque los beneficiados tienen, son los chicos... Este, solo el 3% tienen 5 hijos. Así este, com combatimos un poquito, como vos bien dijiste, esta pelotudez que se perpetúa ¿no? en la boca de muchas personas que dicen y sostienen que las mujeres pobres se embarazan para cobrar la Asignación Universal por Hijo, que fue totalmente licuada con la inflación del año pasado, el aumento de precios de la canasta básica, Este, familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Recién hablabas del aumento de precios de la canasta familiar y me parece importante también tocar el tema de la capacidad adquisitiva del salario, ¿no? Y este, tanto del salario como de cualquier ingreso que tenga una familia, entre ellos la asignación universal por hijo. Eh, Mira, hay, hay, hay números que salieron hace algún tiempo, los tengo justo acá a mano. Eh, Por supuesto que la capacidad adquisitiva de, en cuanto a, a los salarios siempre es mayor en diciembre que en junio porque, eh, bueno, normalmente para, se, eh, se completa el salario en, la segun, en el segundo semestre y, bueno, estamos un poquito más este, con los sueldos más eh, gorditos. O, o ligado, eh, claro. de, de diciembre a junio, esto en, en, en artículos de compra, ¿no?, Se redujo la capacidad de, de compra, por ejemplo. En diciembre del año pasado podías comprar 517 litros de aceite. ¿Mm? En junio, hoy podés comprar 215 litros de aceite ah, con el claro. mismo salario. Nada en, menos. Sí, medido en, diciembre en aceite. Del año... ¿Cómo? Medido en aceite, digo. Medido en aceite, ahora te lo mido en harina. En diciembre del año pasado podías comprar 779 kilos de harina. Ahora podés comprar 454 kilos de harina. Esa es la, el, la reducción de la capacidad adquisitiva del salario. Es este, por eso decías recién, se licúa, el salario, se licúa el salario y se licúa también la asignación universal por hijo y cualquier ingreso que perciba una familia. Salarios, eh, jubilaciones y asignaciones universales por hijo por igual. Digo, más allá de los números duros de la inflación. Acá estamos hablando en, en, en artículos, en cosas que uno habitualmente consume. Sí, sí, sí. Es impresionante. Cintia, te agradecemos este contacto y muy contentos de volver a contar con vos este, después de algunas ausencias y, algunas, este, y de, bueno, del receso invernal también. Uh -huh. este, esperamos tenerte de nuevo la semana que viene. Gracias. Les agradezco la espera y el acompañamiento, Juan Pablo, y espero haber sido lo más clara posible. Mucho, mucho. Gracias y un abrazo, Cintia. Hasta luego. Ahí está entonces una de nuestras columnistas fundamentales con su mirada sobre el mundo de los trabajadores y las trabajadoras. Seguís en Radiocracia, en instantes respiramos para hacer un resumen después de escuchar el Nodal. Pluralidad de voces, información local y nacional, el repaso de la actualidad social y la agenda cultural. Todo lo que está pasando pasa en Radiocracia.